En un día en el que nos moviliza una fecha sumamente importante y creo que a través de todas las entrevistas y las voces que venimos escuchando a lo largo de la mañana en Radio Kermés queda, queda absolutamente plasmado, digamos, la importancia, la relevancia que tiene este 3 de junio,、eh, que venimos transitando desde hace seis años y que, bueno, es el segundo año que nos Encuentra, digamos, el segundo tres de junio que nos encuentra en estas condiciones, donde desde los feminismos, digamos,、eh, fundamentalmente, si algo nos ha aglutinado y nos ha fortalecido y nos ha hecho ir avanzando en la conquista de, de derechos, y ha sido la calle, la movilización, el juntarnos, el amucharnos, y es el segundo año, digamos, en el que estamos en un contexto que justamente. nos obliga a, a pensar nuevas estrategias y nuevas formas. De allí que los medios de comunicación y la virtualidad y todo lo que podamos hacer de otras maneras、eh, siempre son importantes. Pero bueno, tal vez en este contexto es como que、eh, es sumamente importante la cobertura que podamos dar desde los medios de comunicación. que llegan a los distintos hogares y que, digamos, a las casas, a, a quien, al lugar en el que estén las personas. Atomizados como estamos, porque bueno, es lo que tenemos que hacer en este contexto para poder cuidarnos, ¿no? Pero los mensajes que podamos dar desde los medios de comunicación se tornan como muy importantes porque somos quienes estamos tejiendo esa red que en otro contexto nos, nos permitiría salir a la calle a manifestarnos y que en este no, digamos. Así que、eh, importante la labor que, que como medio comunitario estamos haciendo en torno a este 3 de junio. Y pensaba、eh, que es importante la reflexión desde lo grupal、eh, y también digo, haber como una invitación a la reflexión individual también, ¿no? Digo, ¿qué estábamos haciendo hace seis años o cómo éramos? Porque las personas vamos mutando este, y, y nos vamos transformando y nos vamos construyendo. Hace seis años que tuvimos el primer、eh, Ni Una Menos, era el año 2015. Y en estos seis años han pasado muchas cosas, muchos、eh, logros, avances y también muchas cosas que nos siguen y muchas cifras que nos siguen golpeando durísimamente. ¿no? Eh, 1.733 femicidios han ocurrido desde el 3 de junio del 2015. A este 3 de junio, 1733, según datos de la organización Casa del Encuentro, como decía Cintia, hay muchas organizaciones este, que están trabajando en esto,、eh, y también eso nos refleja algo, ¿no?、Eh, la, la primera, el, el primer dato de recuento de femicidios ocurridos en nuestro país, en la Casa del Encuentro, por ejemplo, fue en el 2008, y en el Estado, Eh, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación lo hace siete años después. Digamos, las organizaciones, los tejidos sociales tienen una importancia fundamental porque son、eh, principalmente quienes reaccionan, quienes reaccionamos desde las bases para que después puedan cambiar y puedan llegar a haber este, transformaciones a nivel de políticas de Estado.、Eh, muchas veces es así. Una gran cantidad de veces es de, es de esa manera. n o Y pensaba en el caso de Chiara p a e z que fue、eh, el caso que movilizó aquel 3 de junio de 2015,、eh, embarazada, la mató a golpes quien era su pareja, Manuel m a n c i l l a de la misma edad. El cuerpo lo encontraron en la casa de los abuelos de m a n c i l l a ahí en Rufino, en, en, en la provincia de Santa Fe. Eh, ¿Y saben que la condena、eh, al femicida de Chiara no está firme? Seis años han pasado y, y escuchamos todavía este, a sus familiares y demás este, tener que decir esto, ¿no?、Eh, la condena del asesino de mi hija, decía su mamá, Eh, no está firme. La abogada sigue apelando. Un juez de primera instancia emitió su sentencia de 21 años y medio de prisión. La Cámara de Apelaciones mantuvo esa sentencia, pero volvieron a apelar. Y el Tribunal Supremo de la provincia todavía no se pronunció. Hace un par de años que la causa está ahí, pero no tenemos respuesta. Él está cumpliendo su condena, pero falta esa firmeza. Y creo que esa demora, esa falta de definición de la justicia. Ayuda a que los femicidios sigan ocurriendo, a que pasen los años y no haya manera de bajarlos. Esto es lo que decía Verónica Camargo, la mamá de Chiara Páez. Hay muchas lecturas para hacer, digamos, en el transcurso de, de seis años, el,、eh, el golpe que, que recibimos con este número, ¿no? De、eh, 1.733 femicidios en el transcurso de seis años, donde el ni una menos. Se ha instalado como un movimiento fundamental, un antes y un después, una bisagra y demás, se siguen sucediendo. Que la condena de la causa que generó el primer 3 de junio todavía no esté firme, es otra lectura que también tenemos que hacer respecto de cómo funcionan las instituciones y de cuánto nos cuesta a las organizaciones, a las movilizaciones, a todos los feminismos que, que conformamos el movimiento feminista. Es, digamos, una lucha tremenda de años y años para tener algún logro. Y dentro de los logros, este, si es que podemos cuantificar este tipo de cosas, pero hablando respecto de las respuestas que van dando, ya sea los medios de comunicación y demás, quiero traer este, una reflexión también respecto del posicionamiento que en este 3 de junio hay respecto de la búsqueda de Tehuel. Eh, Te huele dentro de los principales reclamos, ¿no? La erradicación de los femicidios, por supuesto que es lo primero que hay.、Eh, el cupo y la inclusión laboral、eh, travesti y trans es también de los principales.、Eh, la reforma judicial con perspectiva de género y feminista, digamos, hay este, un montón de consignas que incluyen y que ya. Digamos, en este contexto podemos hablar de transfeminismo.、Eh, las l e s compañeros trans,、eh, incluidas dentro de los reclamos y una búsqueda fundamental que este, estamos llevando adelante respecto de la aparición de Tehuel, toma en este 3 de junio una relevancia muy importante. Está desaparecido desde el 11 de marzo,、eh, recordemos eso. Y. Eh, ustedes seguramente están、eh, al tanto, se están produciendo algunas、eh, novedades respecto a, a Tehuel -Well、y hay algunos medios que van haciendo publicaciones respecto del de,、eh, eh, allanamiento que se ha realizado en las últimas horas.、Eh, un allanamiento que se, que se hizo、eh, por orden de la fiscal del caso, Karina g u l o t Eh, un, un allanamiento en la casa de la expareja de uno de los principales sospechosos,、eh, Luis Alberto Ramos, ¿no? el principal sospechoso、eh, en el caso de la desaparición de Tehuel.、Eh, en esa casa, donde ha ido ahora, donde fueron ya la, la policía, este, la DDI de la Plata, la policía b o n a e、eh, r e n s e secuestraron. Eh, Mochilas y teléfonos para este, una, una mochila concretamente, o dos o tres mochilas, perdón,、eh, y también teléfonos celulares en el marco de la búsqueda de, de Tehuel. Y,、eh, y también、eh, hay que decir que、eh, hay una participación en este momento de、eh, un, un, una gran cantidad de efectivos de la policía. Que están en la búsqueda. Así que tenemos que estar a t e n t e s porque hay, es, es posible que, que se registren, digamos, como alguna novedad con respecto a la búsqueda de Tehuel en el día de hoy o, o en las próximas horas y demás. Eh, eh, los medios, algunos medios ya están haciendo algunas publicaciones al respecto. Pero digo, en este 3 de junio es importante, digamos, cómo nos, nos estamos organizando. Ya sea de manera virtual, ya sea con la valiosísima participación de los medios de comunicación y fundamentalmente de la comunicación comunitaria y popular,、eh, para tejer redes en llevar adelante estas consignas, sabiendo que nos va a seguir llevando muchísimo tiempo y que de todas maneras no vamos a bajar los brazos en, en todas estas consignas y en todas estas cosas, porque sabemos que por lo que estamos peleando es. Eh, por la vida y el respeto a las vidas.、Eh, cuando hablamos de femicidio, cuando hablamos de travesticidio,、eh, a veces damos por sentado algunas palabras como que todo el mundo, todas las personas ya saben de qué estamos hablando. Y creo que de todas maneras hay cosas como muy obvias y muy básicas, pero que hay que repetirlas porque siempre hay alguien que no lo sabe o que no lo había visto de esa manera. ¿Por qué se habla de femicidio? ¿Y por qué no se hablan de asesinatos? ¿no? Esta, esta pregunta tan frecuente de a los hombres también los matan.、Sí. La mayoría de los crímenes violentos perpetrados contra cuerpos de varones tienen causas、eh, diferentes, como puede ser un robo, como puede ser、eh, ajustes de cuentas, como pueden ser cuestiones、eh, de la delincuencia, de la droga, de lo que ustedes se imaginen de cualquier tipo de delitos. En ese contexto, un hombre muere, asesinado. ¿Qué pasa con las muertes de las mujeres? A las mujeres las matan sus vínculos más cercanos. Las matan personas que supuestamente las quieren, las aman, conviven, son... El padre、eh, de, de sus hijos, es el propio padre, es el hermano, es el novio, es el exnovio, son vínculos que tienen que ver con una relación de tipo cercana. Esas personas son las que están dando muerte, asesinando o intentando asesinarlas y dejándolas este, muertas o con consecuencias gravísimas de por vida. Las personas que supuestamente son las que te quieren. Las que, te, las que te dan su amor, las que c o m p a r t í s t u vida, la que c o m p a r t í s t e una、no、sé, la familia o lo que hayas construido, un vínculo, un vínculo afectivo, sexual a veces también, sexo afectivo. Acá juegan cuestiones este, emocionales que hacen a nuestra humanidad y a cómo la hemos construido, cómo hemos construido esos vínculos. Es por eso que, digamos, esto es un alerta importantísimo como humanidad respecto de cómo nos manejamos en nuestros vínculos. ¿no? Eh, los femicidios hablan de eso y dejan、eh, expuesta a nuestra humanidad y a nuestras formas de vincularnos, donde quienes son mujeres o quienes somos diversidades sexuales estamos en la mira de esos crímenes. Eh, por eso, la, la, esta necesidad imperiosa de organización, de movilización y de sensibilización para que se entienda, cuando estamos hablando de femicidios, estamos hablando de eso, de esas muertes. Y que son, por ejemplo, en estos últimos seis años, donde ya ni una menos está instalado, superando las 1.700 personas asesinadas. Acá no se cuentan. Eh, digamos, todas las, las,、eh, las demás、eh, cuestiones que han quedado, las demás personas que han quedado afectadas, n o huérfanos, huérfanas,、eh, familias destrozadas,、eh, un antes y un después terrible en la vida de muchísimas otras personas que trasciende el número de los 1.700. Entonces, el daño,、eh, el daño social. De, ese, de cada uno de estos femicidios y la suma de todos esos es、eh, tremendo y、eh, nos merece un compromiso en general de todas las personas. De todas las personas tenemos que llevar adelante esto. Y cuando digo todas las personas, no, no hablo de solamente e la individualidad, pensando yo y reflexionando yo sobre el tema, cosa que es muy importante, como decía hoy. De hacerlo desde lo individual, pero también hay muchas personas que tienen、eh, y ocupan lugares que pueden llegar a transformar esta realidad. Y me refiero a todas las personas que ocupan una banca, que tienen un lugar de poder,、eh, que ya no forman parte, digamos, tal vez, de una organización social,、eh, pero que tienen un poder concreto dentro de los estamentos del Estado, que son jueces, juezas, abogados. Lo que sea, que tengan un cargo donde si esas personas no tienen esa sensibilidad y esta mirada sobre el tema, se nos hace muy complicado. Por eso, este grito que seguimos levantando para que todas las personas ocupemos el lugar que ocupemos, seamos conscientes de revertir esto, este, tremenda,、eh, este tremendo daño que tiene nuestra, nuestra humanidad. De falta de respeto y de odio, porque fundamentalmente estamos hablando de odio, de discriminación, de rechazo, y de una violencia terrible.、Eh, si no logramos la sensibilización de quienes tienen posibilidades de tomar acciones concretas para que se produzcan este, cambios, vamos a seguir registrando cada vez Más y más muertes, y no vamos a poder bajar este número tan terrible que es de una muerta cada 30, cada 24, cada 26, según el registro,、eh, pero siempre son personas asesinadas por vínculos afectivos o vínculos familiares muy cercanos. Así que, bueno,、eh, me parece que es un ejercicio que, que hice y que invito a hacerlo. dónde estábamos hace seis años y cómo vivimos desde lo personal, desde nuestras propias transformaciones, estos seis años de ni una menos y qué cosas más podemos seguir cambiando y mejorando desde el lugar que estemos ocupando para poder、eh, hacer nuestro aporte a、eh, terminar y erradicar con el odio, con los transfemicidios, con los femicidios y, y bueno,、eh, a, a tener más respeto por todas y por todos.